Cántale al Ecuador y al mundo Como tú sabes hacerlo Claro que sí, Camilo Con gusto lo hago Por nuestra tierra linda Ecuador